Son las nueve y 10 de esta mañana, este sábado 3 de junio. Eh, estamos en FM 88.7, en Radio de la Azotea Comunitaria. Y bueno, como habíamos anunciado, eh, la problemática de la salud... Eh, ...la vamos a analizar también, eh, no solamente desde lo que nos está ocurriendo... ...a nivel local, sino también dándole un marco general. Es decir, qué es lo que pasa con la salud a nivel país. ¿no? Y de ahí vamos a tratar de llegar... Hasta encontrarnos con el doctor Blanco seguramente O no sabemos eh, Está con nosotros Martina Castro ¿Qué tal? Buenos días Y Sebastián Failiá ¿Cómo va? Eh, tesistas de la licenciatura en Sociología eh, Bueno, Sebastián estuviste hace unos días hablando De sí, la teoría queer De la teoría queer Problemáticas que eh, no suelen aparecer en los medios de comunicación eh, O masivos o comunitarios Así que ahora vamos a trabajar el tema de la problemática de la salud. Exactamente. Bueno, eh, acá con la compañera Martina estuvimos un poco haciendo una, una investigación en torno a, a la salud pública en la ciudad de Mar del Plata y la situación, por decirlo de alguna manera agónica, digamos que estamos eh, viviendo. Bueno, un poco inicialmente me gustaría contar eh, de qué se cómo se conforma el, el digamos, el, el sistema de salud argentino. En primer lugar, hay tres hay tres modelos sanitarios, digamos, a nivel, digamos, eh, del, digamos, internacional. El primer modelo tiene que ver, digamos, con el primer modelo que se denomina liberal, tiene que ver con la idea de un sujeto, ¿no?, eh, de un sujeto que se tiene que hacer cargo de la totalidad, digamos, del pago de, eh, digamos, del, de la cobertura. El segundo modelo, que es el modelo, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no?, o en Chile también. Luego tenemos un modelo eh, que se denomina eh, de la socialdemocracia, digamos, que tiene que ver con eh, la idea de pensar un sujeto trabajador, un sujeto que a partir de sus aportes, digamos, tiene acceso a una obra social. Y tenemos un tercer modelo, ese es el de Alemania. Y tenemos un tercer modelo que es el modelo eh, universalista, digamos, que es el que se vincula con la idea de, de un sujeto universal sin importar, digamos, si es sujeto trabajador o si sea, tiene la posibilidad de, de, de pagar. Eh, ...que se encarga básicamente... Eh, ...tiene que ver con la idea de bueno, una cobertura... Eh, ...más allá del ciudadano en general... ...digamos, sin distinción... ...¿no? Bueno, ¿qué es lo que sucede con estos tres modelos sanitarios... ...en el caso de Argentina? Digamos, nosotros tenemos una conformación de un, de un sistema mixto... ...esto quiere decir que... ...todas estas ideas de los modelos sanitarios... ...están condensadas... ...en el sistema que nosotros tenemos... Se ...tenemos el, sistema, el subsistema de las prepagas... ...por ejemplo, que está basado en el sistema liberal... que es donde las personas, digamos, de sectores más medios y altos se encargan de alguna manera de, de pagarse eh, una prepaga, como por ejemplo, qué sé yo, Galeno, de eh, Swiss Medical, ¿no? Por nombrar algunos líderes de las prepagas. Después, por otro lado, tenemos el, sistema, el subsistema de las obras sociales, que es a través de una afiliación sindical, digamos, el, el, los trabajadores registrados, obviamente, eh, pagan una cuota dentro de las obras, eh, de las obras sociales, vinculado esto al sistema de la social digamos al modelo de la socialdemocracia que había mencionado anteriormente y en tercer lugar tenemos eh, el, digamos la suerte de un sistema público ¿no? basado en el sistema universalista en su sistema público basado en el modelo sanitario eh, eh, universalista. ¿Qué es lo que sucede también en el caso de Argentina, que un poco a través de la investigación que estuvimos haciendo con la compañera Martina? Sucede que en el caso de las obras sociales, digamos, el Estado es un actor central, digamos, en las políticas públicas de salud, como no lo es por ahí en otros países, como Chile, ¿no? No es que no sea central, digamos, eh, su intervención, pero se refiere que por ahí el Estado en Argentina tiene una intervención mucho más fuerte, ¿no? Vamos a ver si es lo que está ocurriendo. En un, hoy. En un sentido o en otro, es decir, para claro, sostener. Para sostener. Un sistema universalista o un sistema, digamos, basado en el, en, la, en el pago, ¿no? En el prepago. Exactamente. Y lo que, digamos, lo que sucede en el caso de Argentina, bueno, que después mi compañera por ahí se referirá eh, más un poco a esta cuestión, tiene que ver con, en el caso de las obras sociales, si bien eh, se vincularían solamente una cuestión de un sujeto afiliado a. Eh, o una persona afiliada a. digamos una, a un sindicato el Estado también se encarga de alguna uh -huh. manera eh, por ejemplo de eh, las personas que se encuentran eh, digamos en, en situación de, de, de discapacidad o diversidad func funcional por ejemplo que, que es, un, es la palabra correcta que deberíamos utilizar eh, el Estado se encarga de ayudar a la obra social o sea hay intervención en ese sentido uh -huh. en la obra social y también digamos lo que suele suceder es que la. ...para que las obras sociales no aumenten su cuota... ...o cuando se sienten ahogadas... ...¿no?... Eh, ...digamos por... ...por distintas cuestiones socioeconómicas... ...el Estado suele intervenir... ...en el sentido de... Eh, ...digamos de financiar... ...a las obras sociales sindicales... ...esto es un poco el panorama... ...de cómo funciona el sistema de... ...a nivel país... ¿eh? ...a nivel país... O, o, a, ...o a nivel de sistema... Digamos. ...claro, exactamente... ...¿y a claro. nivel local Martina? ...lo que, lo que decía Sebastián... es que tenemos un sistema de salud mixto donde coexisten estos uh -huh. tres sistemas que tienen objetivos diferentes poblacionales en cuanto a la salud, ¿no? La obra social protege al trabajador en tanto que eh, trabajador formal, ¿no? A él y a sus cónyuges directos. Para la gente que no tiene trabajo formal existe el sistema de salud pública y para aquellos que teniendo trabajo formal o informal tienen el ingreso necesario pueden pagar una prepaga. Estos distintos objetivos de población también difieren en las prestaciones que va a recibir el sujeto. Y ahora vamos sí al tema de, directamente de cómo impacta la salud pública, que es lo que veníamos a tratar acá. Estuvimos haciendo, como decía Sebastián, una pequeña investigación y para esto empezamos por lo que teníamos más a mano. Arrancamos buscando entonces en las páginas del Ministerio de Salud, primero a nivel nacional y después provincial... para ver qué era lo que se estaba haciendo en materia de salud, ¿no? Porque siempre estamos con el tema de qué mal que funciona la salud. Uh -huh. Bueno, vamos a ver si se están ejecutando algunos programas. Estamos acostumbrados a leer en el diario que se recorta allá, que se recorta acá. Fuimos a la fuente, llamamos por teléfono al Ministerio de Salud a ver qué nos informaban. Y ¿Las bueno, páginas están actualizadas? Acá venimos ah. Sí. Ahí las novedades. Eh, lo que es la página del Ministerio de Salud, la última encuesta publicada de utilización... ...y gastos en servicios de salud desde el año 2010. Así ah, que hace bueno. siete años que no tenemos información disponible. Pero en estas encuestas del año 2010 hay información bastante interesante... Uh -huh. ...que después vamos a atar con otra cosita, por ejemplo, sobre el uso de medicamentos. En el año 2010, siete de cada diez personas tomaban medicamentos en el último mes. De esas siete personas, el 90% eran abuelos, más de 60 años. Esto lo cuento porque después voy a contar un poquitito... ...la situación de PAMI... Hoy. y ...hoy y es interesante... Uh -huh. si es, ...tenemos en cuenta que el 90% de las personas... ...de más de 60 años toman medicamentos... ...todos los días... ...vamos a ver cómo impacta entonces el recorte de PAMI... ...del que tanto Exacto. se habla... Eh, ...las encuestas disponibles... Eh, del boletín oficial son del año 2005, así que hace 12 años uh -huh. que no tenemos publicado nada. Y Como... acá no es un problema de que esté el INDEC o el INDEC oficial o... Eso panel, te iba a decir, ¿no? más allá de las cuestiones políticas <coughs> o los posicionamientos, uh -huh. vemos que lo que es de publicación, que bueno, para los que no saben, es una obligación, la Hay publicación de los lo actos públicos, claro. bueno, no se está dando. Uh -huh. Me voy al INDEC. Digo, bueno, es el Ahí Instituto está. Nacional de Censo. Acá me van acá a decir va a en la estadística. Bueno, la última, EPH, que es la encuesta permanente de hogares, se hace todos los años, son seguimientos. La última publicación es del 2010, otra vez. Uh -huh. Se hacen todos los años, pero no están publicados los datos. Y bueno, también sobre eh, salud sexual y reproductiva, maternidad. bueno ¿Esto será porque en el 2010 se realizó el Censo Nacional sí. o Nacional? Los datos del censo son una base estadística de altísima funcionalidad y se utilizan, pero se complementan con encuestas hechas ad hoc uh -huh. para los casos particulares y no están publicados los datos. Fíjate que en la página del Ministerio de la Provincia... Está publicado el cuestionario que se hizo sobre satisfacción de los pacientes en los hospitales públicos. Es un cuestionario que está bastante interesante, que recaba buena información, preguntando sobre cuánto tiempo tuviste que esperar para que te atiendan, la calidad de la limpieza, de la atención del personal administrativo, médico. Pero no están los resultados, solo está la planilla. Entonces no podemos saber qué es lo que la gente contestó a esas preguntas cuando fue a atenderse. Ahora, ante esta imposibilidad de acceder mediante la información pública que debería estar publicada... ...ustedes llamaron por teléfono. <risas> Exactamente. Bueno, por, eso dice, por, por eso que se dice que la, la, la sociología debe molestar. Sí, <risas> la sociología tenemos un poco como, como, como esta cuestión de, de, de ir al... Creo que nuestra presencia molestó un poco, que eso fue justamente lo que sucedió... llamamos por teléfono a distintas direcciones, resulta que hay una misma persona atendiendo para las mismas direcciones, ¿no? Sí, fue un poco... A Yelen. A pobre. Sí. A lo mejor son varias, A Ahí Sí, nos resultó la misma voz. ¿Y cómo resultó nuestra pregunta por determinados programas de salud? ¿Cómo funcionaban, digamos, esos programas de salud? Está todo en la página, ¿no? Hay y bueno, pero eh, la, la página, página está, no está caída, no está actualizada, digamos. ¿Cómo tenemos acceso a, a digamos, a, a cómo siguen funcionando estos distintos programas? Bueno, fue complejo. Hoy se están implementando desde la... Porque, a ver, es importante dejar en claro esta cuestión, que si bien a veces se pone teórica y un poco densa, es bastante sencillito. No, pero bien clarito esto. En la década del 70 se hace la descentralización de la salud. Ah. Se lleva adelante en el 86 como ley. Es decir, que los hospitales que los manejaba la Nación pasan a manos de la provincia. Uh -huh. Porque si hace esto... Bueno, bajo la fundamentación de que la provincia conocía mejor las problemáticas locales para equiparar la equidad, digamos, mm -hmm. que la provincia pudiese ocuparse de las necesidades del lugar y que el acceso a la salud pública fuese tan bueno como a la salud privada. Sí, tal vez también tenga que ver con el, el cambio de, de, de modelo de, de sistema de salud claro. en cuanto a buscar una eh, la, la atención médica primaria, ¿no? Y en Exacto. esta descentralización establecer... puntos de, de, de cabecera, digamos barriales... De, de pero sabes Eduardo que esta autonomía se tradujo eh, en un grave en problema para las provincias que, bueno, como también ya muchos deben saber, las provincias se financian mediante los impuestos de carácter provincial y la coparticipación federal ese mm -hmm. presupuesto eh, varía de acuerdo a los ingresos pero es más o menos similar año a año y ahora, bueno, y en ese momento teniendo que hacerse cargo también de mantener los hospitales provinciales, realmente se vio mm -hmm. ...afectada la calidad de la atención que se presta. Claro. Entonces, Mar del Plata tiene una salud que depende de la provincia de Buenos Aires. No hay hospitales nacionales. Cuando se da esta ley, bueno, quedan algunos en la provincia de Buenos Aires. Cuando se da esta ley de descentralización, la nación pasa a tener un rol de articulador... ...de regulador y de asistencia técnica, dice la ley, ¿no? Uh -huh. Pero la inyección de dinero la va a hacer la provincia. Y los programas de salud los va a implementar la provincia. Para el caso de Mar del Plata, la provincia de Buenos Aires. Vamos a averiguar entonces qué está haciendo la provincia en materia de salud. Qué, cómo nos llega a nosotros el trabajo que están haciendo todos los días. Hay una página de internet también sí, de y provincia. Sí, claro que sí. Ajá. Hay dos planes de salud que se están implementando. Hoy dos programas, que nos comentaba Yelén <risa> cuando sí. llamamos, porque pobre... A ¿Cómo? Yelén, que es una funcionaria que es está... la secretaria que se ve que todos los la computadores le suenan el a ella. Sí. Todos los teléfonos atienden a Yelen. Hay un call center en donde está ya sola. Claro, todos los caminos te llevan a Yelen. Llamás al programa vihc atiende a Yelen. Llamás al programa Maldechaga, te atiende a Yelen. Llamás al Incluir Salud, te atiende a Yelen. En Exacto. todos los teléfonos. Tomate un mate, Martina, y le preguntamos a, a Sebastián. En realidad, eh, me quedó pendiente igual la pregunta que me habías hecho sobre cómo funciona este sistema, eh, digamos, mixto acá en la ciudad de Mar del Plata, particularmente. Bueno, tenemos, en el caso, digamos, de, del subsistema de, de las prepagas, bueno... ...un poco las prepagas que yo mencioné... ...que es el galeno Algaleno digamos, y, y, y OSDE... ...funcionan acá en la ciudad de Mar del Plata... ...en el caso del subsistema de obras sociales... ...contamos con varias digamos obras sociales... ...en, eh, en la ciudad de Mar del Plata... ...y en el caso del sistema público... Las gremiales también. ...en sí. las gremiales, exacto... ...y en el caso del subsistema público... ...y lo que sucede también... ...digamos, muchas veces en, el, en algunos lugares... ...es que hay una suerte de convenio... ...entre determinados sindicatos... ...y algunas prepagas, claro. ¿no? Hay convenios, ellos al no poder, digamos... Eh, sostener. O con clínicas. Exactamente. Con clínicas en particular. Tenemos clínicas privadas como uh -huh. la 25 de mayo, ¿no? Que son las mismas que tienen las so que utilizan tanto las obras sociales como las prepagas. ¿Qué pasa con el subsistema público? Digamos, solo tenemos provincial uh -huh. y municipal. Dependen del municipio los CAPS. Es decir, los centros de atención primaria de la salud, barriales, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, el IremI, que está en la zona del centro, que es un centro de vacunación, o el número uno también, que digamos, está. No funciona. El, que, el, el número que, el que, uno que está en Colón. Claro, el de Colón y Jujuy. Colón está, Jujuy. está en este momento el, el cerrado por refacciones. Uh -huh. Se descentralizó la atención que se brinda a otros centros de atención primaria de salud como para poder descomprimir. Uh -huh. Pero bueno, ahora voy a contar un poquito la, sí, sí, la situación es. de salud real. La semana pasada, creo, las, la anterior hablábamos con Javier Bolan, presidente de la Asociación Vecinal del Fomento del Barrio El Martillo, en donde funciona un centro de salud. Sí. Y ese centro de salud Como muchos otros, está teniendo problemas con las guardias, ese, bueno, por el recorte municipal. eso A eso íbamos, en ese terreno íbamos a entrar ahora. Y para terminar, digamos sí, un sí. poco, eh, además de lo municipal, que son los centros de atención primaria de la salud, tenemos, contamos con el SEMA, ¿no? El SEMA. Que es un centro de mucha mayor complejidad. Ambulatorio. Digamos, es un sí. centro ambulatorio de mayor, com, de mayor complejidad. Y el, el, la, la, la, la sala de Guananie, que y la sala que también funciona casi como un hospital vertical. Sí. Exactamente. Y además, eh, digamos, en el caso de lo provincial, bueno, tenemos el, el IGA, ¿no? Uh -huh. Que es el, el, el hospital internacional con sus grandes conflictos en torno a insumos, a, digamos, a guardias médicas. Hace poco salió una noticia, ¿no?, que mostraba eh, no hay médicos, digamos, en el, el UPA. Es como ese... funciona como el centro para descongestionar el IGA, que está como al lado, uh -huh. ¿no?, el UPA. Y atiende, digamos, funciona con la cuestión de atención primaria, digamos, de la salud, que tiene que ver con la promoción y la prevención. Pero bueno, lo que sucede es que no hay médicos en las guardias. Entonces, un poco, eh, digamos, esa es el, el, el, la situación de liga, sumado a lo que nosotros ya hemos visto de la directora que renuncia, ¿no? Que en primera instancia pide, se arrepiente de decirle a Macri, ¿no? Esta cuestión de... Eh... Sí, la doctora Potes, que era la encargada de la, de la parte de la guardia en el uh -huh. hospital regional, ella hace una carta, fue bastante conocida, en el año 2016, en el verano, A, Mac, a Vidal, diciendo mm. que ya los había votado, pero que no podía continuar en el estado de emergencia Sigue en el que estaba ahí, trabajando. Sí, mm. señor. Eh, me interesaría dejar claros algunos nombres, porque bueno, vamos a responsabilizar las cosas, vamos a decirlas como son. Ministro de Salud de la Nación, Jorge Lemus, hasta el momento, y no es una evaluación personal, hasta el momento, es poco lo que se ha hecho en materia de salud, y tristemente... No, brevemente vamos a repasar, se ha hecho un recorte enorme en el área de salud en lo que va de estos casi, bueno, año y medio, vamos para dos años de, de gobierno. Eh, a nivel nacional, bueno, lo que tiene que ver con enfermedades transmitidas por vectores, por ejemplo, todo lo que era la campaña de el virus del Zika, chikungunya y mal de Chagas, que quizás no nos afecta a nosotros, pero sí en las provincias del norte es una preocupación importante... Se ha recortado totalmente el área, dando como resultado pasar de 40.000 casos confirmados a 73.000 casos. Así que, evidentemente, estos recortes no son solamente la letra muerta de la ley, ¿no? Afectan, Impactan directamente claro, en la sociedad. La salud de las personas. El programa de salud sexual y reproductiva, bueno, uh -huh. fue el que más sufrió el recorte de personal, se desactivó por completo. El programa Argentina Sonríe, que completaba, contemplaba la tecnología de última generación para las prótesis dentales, ...totalmente desarticulado. Y había arrancado en el 2015, ¿no?, el programa Argentina uh -huh. Sonríe. También justo queda enganchado, digamos, a la, a la cuestión del cambio de gobierno, ¿no? Y a la, entonces eso también, digamos, no se pudo ni siquiera medir el impacto de Argentina Sonríe... ...porque es un año, uh -huh. digamos. El programa Remediar, y acá empezamos a atar cabos de una manera... De ...casi ver, te diría... <risa> Estamos en la investigación. El programa Remediar era un contrato que tenía el Estado-Nación con los laboratorios nacionales para la compra de medicamentos para abastecer lo que es eh, PAMI y la salud pública. Este contrato se dio de baja y se reemplazó por lo que se llamó la cobertura universal de salud, que es un contrato libre del Estado con los laboratorios privados para la compra de medicamentos. Después nos enteramos, siguiendo en la investigación, que la oposición y varios sectores... Eh, ...alejados del gobierno, habían acusado a los laboratorios privados... ...de financiar la campaña uh -huh. de Macri. Yo no quiero hacer conjeturas, pero está un poquito claro... ...que donde se tira la manta de un lado, se corre del otro. Uh -huh. Se le da la concesión a los laboratorios privados... ...que casualmente estaban acusados de apoyar la campaña de este gobierno. Algo parecido ocurrió en PAMI. Mar del Plata es una ciudad que tiene una alta población envejecida... Eh, bueno, PAMI atiende a... Es, parece una bestialidad, pero PAMI atiende a 5 millones de personas. 5 millones de ancianos cuentan hoy con la cobertura uh -huh. de PAMI. Estaba el titular de PAMI, Carlos Regazzoni, renuncia de una manera un poco rara. El 15 de marzo, de la noche a la mañana, presenta su renuncia. Dice que ha sido un acuerdo que, entre las partes. Y después sale a la luz que un poco la... Digamos, la La verdadera explicación de por qué había renunciado es porque le habían propuesto que el dueño de Pharmacity fijara los precios de los medicamentos para el año 2017. Reazzoni dice que no se anima a hacer semejante cosa, le piden que se aleje del cargo, le proponen que siga en gestión en otro área y se nombra a Sergio Casinotti, el actual director del PAMI, ...que había sido director de Yoma por dos años... ...de donde se fue dejando un fraude de 1.500 millones de pesos... ...en una acusación bastante rara... ...de hecho hay dos personas detenidas... ...por el caso IOMA... ...dos personas que eran los responsables... ...de una firma de internación domiciliaria... ...todo... ...bastante oscurito... Eh, ...actualmente en PAMI... ...por ejemplo en lo que refiere a PAMI... ...el recorte de los medicamentos alcanza casi el 50%... ...el Estado... Eh, otorga a los establecimientos que atienden a los abuelos de PAMI un dinero por cada atención. Por ejemplo, se daba hasta hace dos años 650 pesos por afiliado en lo que son prácticas de diagnóstico, ecografías, tomografías. Uh -huh. Hoy se les está dando 400 pesos, es una reducción de 200 por cada... paciente, pero si a esto le sumamos la inflación y la cantidad de pacientes que son, hoy no les rinde económicamente, uh -huh. por ejemplo, el hospital privado de la comunidad, atender pacientes de PAMI, por lo que la semana pasada dijo, basta. Basta, no, no tomó más. No tomó más. Entendamos que el hospital privado de la comunidad es un hospital con fines de lucro. Es privado, está hecho para y ganar nació, dinero. Nació por la gestión de Francisco Manrique... ...cuando era Ministro de Salud, si no me equivoco, hace ya unos cuantos años, más de 30... Eh, ...justamente sostenido por la, el convenio que hicieron con, con el PAMI. Así Bien. nació el Hospital Privado de Comunidad. así, digamos, no es que nació, así es como que estalló, así se expandió. La semana pasada, los abuelos eh, protestaron uh -huh. en la puerta de la Catedral... Porque quedaban sin coberturas, es decir, claro. decían, bueno, al hospital público. No sin cobertura, sino directamente al hospital público. ¿Y por qué los abuelos no quieren ir al hospital público? Porque nadie quiere ir al hospital público. Porque estamos acostumbrados a escuchar, los médicos son buenísimos, pero... Uh -huh. Bueno, los médicos eran buenísimos, porque durante el año pasado renunciaron 22 médicos al Hospital uh -huh. Intersonal de Agudos de Mar del Plata. 22 médicos es una planta enorme que... ...desabastece la salud... ...y que llegamos a la situación en la que estamos hoy... ...donde se han hecho inspecciones en el IGA... ...hace una semana fue el juez Galarreta... ...la situación de total abandono... ...proponen la intervención judicial del IGA... ...porque mientras están haciendo las obras... ...de la ministra Zulma Ortiz... ...de la provincia de Buenos Aires... ...para ampliar el regional... ...proponen abrir un segundo edificio... ...ampliar la planta de oncología... Uh -huh. ...lo que dicen desde SICOP y de Ater ...los sindicatos de la salud... es que no hay médicos no, no hay, hay médicos. insumos pero al punto estamos hablando no hay jeringas, no hay amoxilina no hay gasas y esto leíamos también eh, estas denuncias eh, que la, el, la reducción de presupuesto por la digamos la, la pérdida de 35 este, responsables de, de, de la salud 22 médicos este, no representan más del 2% del presupuesto decir nada ...del presupuesto de la partida de salud. Bueno, el presupuesto para este año... ...que fue votado el año pasado... Uh -huh. ...aumentó en un 4% con respecto al 2015... ...entonces decimos, bueno, estamos bien. No, inflación? porque la inflación... Es ...que ellos mismos calculan... ...que está por debajo de la real, es del 14%. Claro. Si aumentas el 4% y la inflación es el 14%, reducís el 11%. Reduciste. Estamos hablando con Martina Castro... ...recién la estaban escuchando... ...y con Sebastián falía ...de la problemática esta de salud. Eh, problemática que... Eh, impacta directamente en nuestros cuerpos, en nuestra calidad de vida, y también impacta en porque tenemos que movilizarnos eh, con el frío a las puertas de los ministerios, a las puertas del Estado Municipal, de la Catedral, de, digamos, para reclamar, para peticionar. Es decir, no solamente nos enfermamos porque no hay medicamentos o porque no hay presupuesto municipal o nacional o provincial, sino también porque nos tenemos que movilizar y eso <ríe> en esta época de clima frío nos afecta. Con ellos vamos a seguir tra eh, trabajando la problemática de la salud, ahora, después de mi enfermedad de Caramara. <risa> Pasa aquí, todos los sábados, de 8 a 10, en FM de la Azotea. 13 años, acá. Estamos haciendo la segunda transmisión por 88.7. Ahora son las 22.15 del 17 de febrero del año 2004. Y empezó a salir al aire FM de la azotea. 13 años acá. ¿Por qué se llevan detenidos ¿sí? al abogado? ¿Por qué se llevan detenidos? ¿Qué es el pito? ¡Dónde tiré! ¡Dónde tiré! ¡Oh, me está fuerza! ¡No me da fuerza! ¡No me está tocando fuerza! ¡Ay, no me da fuerza! no me no me da fuerza Estamos donde tenemos que estar. Radio de la azotea. 13 años de comunicación participativa. Hablar no alcanza. Comienzo de espacio publicitario. Don Sandwich. Catamarca 1756. Don Sandwich. 494-3011. Don Sandwich. Sándwiches de miga. Ensaladas. servicios de lunch Don Sandwich Catamarca 1756 494-3011 Don Sandwich Los mejores vinos, picadas y productos regionales están en Zona Vinos Podés encargar tu picada para eventos y reuniones fiambres, quesos y embutidos de primera calidad Zona Vinos Constitución 6.693... ...teléfono 470-5086... ...todos los días, incluyendo domingos y feriados... ...de 10 a 14 y de 17 a 21... ...búscanos en Facebook, somos Zona Vinos. ...las mejores pastas artesanales de Mar del Plata... ...las encontrás en Matilda Pastas... ...mejores pastas artesanales de Mar del Plata... ...las encontrás en Matilda Pastas... ...probar nuestros sorrentinos, ravioles, raviolones... elaborados con las mejores materias primas y con sabores únicos en el corazón de Parque Luro y con elaboración a la vista Matilda Pastas. Visitanos, Visitanos. Visitanos en nuestra nueva dirección de San Juan 217. Volvemos a la acción. Fin de espacio publicitario. En nuestra, en nuestra programación, hay espacio para tu propuesta. Participar es una forma de actuar. Escribinos sobre tu idea a fmdelazotea887 yahoo.com.ar Participar es una forma de actuar. Dale, la comunicación es acción. Esto... ¿Qué está ocurriendo? No puede ser solo aire. Es un soplido, un susurro, un suspiro, un grito, un ruido, un silencio. Este aire no debe ser solo palabras. Es respiración, movimiento, acción. Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. Desde las 8 de la mañana y hasta las 10. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Y 39. O sea, pasaron 39. O sea, faltan... 40 o 20, no, 20 faltan 20. 21, eh, 9 y 39 estamos en ¿Qué pasa aquí? en FM 88.7 Radio de la azotea conversando con Martina Castro y con Sebastián Falliá, tesistas de la licenciatura en sociología y en, en particular, este, bueno Martina parece ser que está enfocando su tesis, eh, hemos encontrado ya el destino de Martina Me parece eh, que sí, ¿eh? ¿Eh? Destino, ¿Viste? ¿Viste que para yo sirve este programa? Sí, sí, sí, sí. A mí también me apasiona igual el tema de salud. Creo que si Despierta tuviera, tuviera la posibilidad de cambiar, eh, claro. creo que iría por... Pero ya estamos. Porque ya. aparte, recién hablábamos fuera de micrófono, bueno, distintas problemáticas que se dan en las cárceles, por ejemplo, o en atención médica de, de, de los barrios. Y contabas el caso de esta mujer que este fue a hacerse una atención... ...en el hospital intersonal... ...sí, Romina, una vecina del puerto... ...una chica de 28 años... ...se fue a atender por un simple dolor de estómago... ...a la guardia de liga... ...y no había personal, no había médicos... ...la trasladaron a lupa... ...a ver, vamos a también ser justos... ...está funcionando muy mal la guardia de liga... ...porque está en refacción en este momento... ...entonces mm. hay partes que están cerradas... ...bueno, están refaccionando... ...por eso está la unidad de pronta atención... ...el lupa que está ahí nomás... A, cuatro cuadras, uh -huh. bueno, para una persona que se siente mal, igual las cuatro cuadras por ese hay descampado que te las regalo, pero bueno, eh, se puso como para descongestionar. En este momento se fue hasta allá esta chica con su mamá y cuando llega un cartel, que lo pueden ir a ver, si quieren acercarse, está pegado en el vidrio, está. sí que dice no hay médicos, solo prácticas de enfermería. Uh -huh. Entonces, si no hay médicos en el hospital intersonal, no hay médicos en la unidad de pronta atención, ¿a dónde va una persona que está dentro del sistema público de salud? ¿Vos me podrás decir, Eduardo? Bueno, hay centro de atención primaria de salud. Sí, pero para prácticas de alta complejidad, un centro de atención primaria como es la Salita de Guanani, que es una de las mejores junto con la de Serena, no, no llega a resolver ese tipo de situaciones. Hay un tema también de formación. Mi hijo se acaba de recibir de médico en La Plata. Y... Felicitaciones. Gracias. Y gracias para él. Sí, claro. Sí. Eh, no, eh, los médicos... Una vez que se reciben, tienen que pueden hacer el posgrado, que es la residencia. Ajá. Y esta residencia vos la puedes hacer en donde elijas, y donde rindas y te acepten. Y, bueno, mi hijo rindió para una, un centro de salud, digamos, barrial, un centro periférico en la zona de Florencio Varela. Pero, digamos, no hay eh, población eh, universitaria, médicos, que quieran hacer esas prácticas de médico generalista, por ejemplo. Claro. O sea, es... es como que también hay una deficiencia en la formación y en la orientación que se le da dentro de, la, de, de las cátedras de, de, de las universidades es como los arquitectos o soy sea, arquitecto y digamos es difícil encontrar arquitectos que estén pensando en solucionar problemas en los barrios pero sí hay muchos que están pensando en construir la torre frente al mar ¿no? claro. es Es una, El urbanismo, una... digamos, eso se llama, ¿no? Urbanismo, para ir a la parte que tiene que ver más sí, con la planificación. Exacto, digamos, es como que la perspectiva, como el punto de vista, está clavado, digamos, o en el mar o en, el, en la periferia, ¿no? Eh, creo que fue esta semana que apareció esta noticia impactante de un piloto de avión de Aerolíneas Argentinas que decidió, en un plan de emergencia, bajar el avión, eh, hacerlo aterrizar porque había un chico, un pasajero, neumotórax que tuvo la suerte que había una médica que detectó la patología que tenía en ese momento y le salvó la vida este fíjate, un piloto de avión que está volando que sea a 10.000 mil metros de altura este, le, le, le avisan que pase algo el tipo baja este, aterriza y el, el chico puede ser atendido en el caso de esta mujer que Romina que se quería hacer atender por una patología, no sé, piedras en la vesícula o no sé dónde, este, termina muriendo. Termina muriendo, no hay hoy se, se está llevando adelante una denuncia por abandono de personas seguida de muerte por parte de la familia de esta chica, que, bueno, ese fue el final que tuvo tristísimo por la desidia de este gobierno, no solo en el orden nacional, sino uh -huh. provincial y municipal. Porque como para ir cerrando, los centros de atención primaria de salud... Eh, ...la evaluación que se hace el día de hoy... ...es stock cero... ...stock cero... ...en jeringas, algodón, agua oxigenada... ...faltan medicamentos... ...y médicos... ...bueno, médicos... ...total... ...enfermeras... ...enfermeras hay... ...o enfermeros... ...hay... ...no la cantidad que debería haber... ...pero hay... ...pero fíjate esto por ejemplo... ...faltan eh, medicamentos... ...del orden de... ...la amoxilina... ...los anticonceptivos... ...el salbutamol... ...no sé si la gente sabe... ...pero es para problemas respiratorios... ...para eh, bronquitis... Uh -huh. ...sabemos Mar del Plata... ...es una ciudad donde hace mucho frío... Eh, ...la gente de la periferia... ...o de los barrios más vulnerables... ...viven en condiciones bastante precarias... ...los chicos se enferman muchísimo... ...de enfermedades respiratorias... ...son una población muy débil en cuanto a salud... ...según que no las últimas cifras... ...el 50% con problemas de malnutrición... ...que no existan medicamentos... ...para tratar este tipo de patologías... Uh -huh. ...lamentablemente las cifras las vamos a estar leyendo... ...en el diario en uno o dos meses... ...y como fin de esto que te cuento... ...las paritarias en salud cerraron ayer en 18%, en tres cuotas... ...se va a terminar de pagar en 15 meses... ...así que ATE y SICOP siguen de paro a pesar de que Vidal cerró las paritarias... ...porque lo consideran como mínimo insuficiente. Y estos 22 médicos que se fueron del sistema de salud... Eh, ...algunos se fueron porque renunciaron, otros porque se jubilaron... ...otros porque vas a ver qué... ...pero evidentemente van buscando... un horizonte, digamos, que les dé mejores condiciones de vida. Es que ¿no? realmente no, es las condiciones de trabajo del personal, del mm. hospital intersonal, son muy duras. Eh, no hay insumos, hay que trabajar con muchísima gente todo el tiempo y estamos hablando de insumos básicos. Se habla de salud pública, pero la gente se tiene que llevar hasta las gasas. Y esto no es algo que sale en la letra del diario para impactar al lector. No, no, no, no. Es una realidad. Además, digamos, un poco vinculado a lo que Martina eh, decía, esta cuestión de que eh, digamos yo tengo una amiga que que trabaja en el, en el materno infantil y me hablaba de la, digamos, de la, de la falta, por ejemplo, de leche en polvo, ¿no? Uh -huh. Que es un elemento esencial, digamos, dentro que el materno, digamos, tiene además digamos, una suerte de, eh, digamos, de ayuda de distintas eh, ONG, digamos, en, en, por ahí el IGA es, es mucho como más complejo la situación. Pero yo quería decir una cuestión que me parece interesante señalar, que es ¿a qué apunta la política sanitaria de Macri? ¿No? Como para pensar un poco eh, esta cuestión eh, y ir cerrando. Que tiene que ver con un poco bueno, lo que dice la Nación, ¿no? Esto es, eh, es importante señalarlo. Habla de la idea de la política sanitaria de Macri de la unificación histórica clínica. Se propone la idea de que haya una credencial que tengan las personas que utilizan el sistema público para los que se atienden en la provincia o en el municipio y que haya toda una unificación, ¿no? Eh, por, para que no hayan problemas administrativos, que es real. Uno se va a atender a un, un centro de atención primaria de la salud, te dirigen a partir de ahí al SEMA, después uno va a Liga, el papel de Liga no te sirve para el SEMA, digamos. Esto es una realidad para acá en la ciudad de Mar del Plata. Luego está la cuestión de la deuda histórica con las obras sociales, por lo que yo mencionaba al principio, ¿no? Uh -huh. Este dinero que se debe de, eh, digamos, de la atención a personas con diversidad funcional, etcétera Disculpame, ¿vale? El dinero se debe porque las obras sociales... ...al perder masa de trabajadores en blanco... ...que aporten a la caja de la obra social... ...las obras sociales amenazan con cerrar... ...y claro. el Estado que dice... ...yo no puedo bancar a esta gente en la salud pública... ...porque no tengo más espacio... ...subvención... Hago, ...claro, hago un salvataje económico... ...les uh -huh. inyecto algo de dinero... ...se les prometió dinero que no se les había pagado... ...y de ahí viene esa deuda histórica... ...que el uh -huh. Estado tiene con las obras sociales... ...y que hoy el gobierno de magre ...está resolviendo de manera bastante sospechosa... ...porque de todas las obras sociales a las que le debe... ...les pago a tres nada más... Una de ellas, UPCN. El presidente, el director de PAMI, fue 11 años director de UPCN y ahora cobró 1.100 millones de pesos. 1.100 millones. Yo sé que es una cifra que uno no se puede ni imaginar. 1.100 millones. Además, vinculado un poco a lo que dice, iba a llegar al, al mismo punto, eh, se creará la Agencia Nacional de... Eh, digamos de... Eh, De tecnologías, eh, de investigación en tecnologías eh, sanitarias, y, y está la idea de, eh, de pasar de, digamos, todo el tiempo este discurso de pasar de la política del despilfarro, ¿no? a la política de la austeridad. El tema son las uh -huh. consecuencias, ¿no? De cuál es la política de la austeridad, digamos, el vaciamiento, claro. eh, digamos, el achique, la desfinanciación, ¿no? Y además otra cuestión, ¿no? Hay una eh, hay algo que se llama Fondo Solidario de Redistribución, que viene de, digamos, del. ...del año pasado, ya el nombre... ...igual es bastante complejo, ¿no? El nombre Fondo Solidario, uh -huh. ¿viste? Implica una vuelta, a una idea de beneficiencia, ¿no? Sí. Que pensamos que ya había quedado... ...digamos, atrás, pero parece que estamos... ...como volviendo a esta cuestión, que es el cagado... reintegrar a las 300 obras sociales que funcionan... ...en la Argentina, sindicales, los medicamentos... ...de alta complejidad y costos... ...que el Estado les paga a las obras sociales. Bueno, este Fondo Solidario de Redistribución... Eh, ...digamos... ...según cifras que dice la Nación... ...digamos que de alguna manera podríamos decir aquellos aliados... no, ...dice que aumentó la caja sindical... no, ...en un 130% en el 2006... ...particularmente de comercio... En el, ...particularmente de comercio de UOCRA y de UPCN... ¿no? Uh -huh. ...digamos estas obras eh, sociales sindicales... ...nos preguntamos esta cuestión... ¿no? ...de este Fondo de Redistribución eh, Nacional... ...que ayuda a la caja eh, sindical... digamos, arreglar la deuda histórica con las obras sociales y los sindicatos ¿qué esconde? digamos, ¿no? no vaya a ser cosa, lo charlábamos con mi compañera Martina eh, Castro que esta idea de arreglar con determinados, digamos eh, sindicatos tenga que ver con una cuestión de pacificar ¿no? cualquier tipo de reclamo y porque de a Ese es el rol del Estado también, ¿no? ¿Sí? es normalizar las relaciones sociales para este, bajar la conflictividad. De ratos uno no quiere estar pensando tampoco todo el tiempo de manera negativa sospechando, no, claro. pero bueno, ¿viste? Decís, bueno, en salud pública hace falta tanta inversión, no se realiza, se realiza este uh -huh. pago histórico con determinadas obras sociales que si nos fijamos cuáles son, la cantidad de afiliados que tienen, el peso que tienen en el sistema social, y después vemos que se cae a pedazos el país, que se recorta por todos lados, que aumenta la desocupación y los sindicatos no salen a protestar, Estar decimos, pero ¿qué pasa? Qué? Y pasan estas cosas, porque por medio de estas transferencias de dinero se ahorca directamente la libertad sindical. Mm -hmm. para la caja sirve... de disciplinamiento, digamos. Así que... lo nombra claro. la nación, ¿no? Así caja de disciplinamiento. de disciplinamiento. Si la nación dice caja de disciplinamiento, sí. Sí. te encargo la referencia. Para, sí. para eso debe servir, para eso sirve la sociología. El primero de junio fue el día del sociólogo o de la socióloga. Así que bueno feliz día. feliz día para, para todos ustedes <risa> Para vos también eh, Les agradecemos Martina Castro y Sebastián Muchas, Faría, gracias que nos han, Muchas gracias a vos Muchas eh, gracias a vos por el espacio Ilustrado con todo esto Y bueno, poder compartir Este esta trabajo de investigación este, Que realmente toca la, la problemática directa del barrio Con esa cuestión investigativa De alta escuela académica <risa> <risa> que, que, que deben tocarse ¿no? Es decir, no, no necesitamos escribir libros Para que queden guardados en una biblioteca Eh, los esperamos en una próxima muchas gracias, muchas gracias y nos vemos hoy a la tarde todos en la marcha sí. en el Ni Una Menos, allí vamos a estar eh, nos vamos con el cuarteto de Nos este, este tema, No Llora Principios que atesora, la nena no se calla ni la nena llora. Cuando sienta que no tiene fuerzas que se muere, que nada tiene sentido y que nadie la quiere, la nena piensa en papá cantándole y no llora. La nena no se rinde ni la nena llora.